Una vuelta por Radio Mitre Permite cruzarse con famosos de peso Convocados por Julio Moyano Conviven Juan Carlos Mareco Bernardo Neustad Julio Lagos Juan Alberto Badía Y Víctor Hugo Morales Cordialmente Que fue un, un éxito inmenso Pero como han venido de todos lados Desde... desde, desde todos, todos Pregúntame quién ha venido Desde Alberto Cortés hasta... Todos, todos, los presidentes Un día vino Piazzola, Saca el fuelle y le dijo No, Astor, ¿cómo voy a pretender que toques? Estamos charlando dice, Yo no pienso tocar Sí pienso tocar, pero nada mío Te voy a acompañar a vos, mano a mano Piazzola me acompañó, mano a mano Y yo con el traste a cuatro manos, claro, ¿no? Sintoniza usted LR3 Radio Belgrano Buenos Aires Argentina en 950 kHz. Como los Beatles, Sueños de una Noche de Belgrano empezó en la caverna. Hoy, 1984, sigue allí. De lunes a viernes, a la medianoche. Sueños de una noche de Belgrano, por la radio. Ya, te digo, cada vez que estoy en París o cada vez que voy a New York, me, me quedo un poquitito... 52% de los votos y todo parece cambiar para mejor. Repiten y repiten que con la democracia se come, se cura y se educa. Camila y los chicos de la guerra sacuden al cine nacional. Y César Milstein gana el Nobel de Medicina hay la primavera democrática y también la radiofónica. Radio Belgrano, en manos del Estado y dirigida por Daniel Divinsky, impacta con su programación pluralista. Nombres como Ariel Delgado, Enrique Vázquez, Hugo Paredero, Diego Bonadeo, comparten el suceso con ciclos como Sin Anestesia y Sueños de una noche de Belgrano. Una vuelta por Radio Mitre permite cruzarse con famosos de peso,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 ¿Cómo voy a pretender que toques? Estamos charlando. Yo no pienso tocar. Sí pienso tocar, pero nada mío. Te voy a acompañar a vos mano a mano. Piazola me acompañó mano a mano y yo con el traste a cuatro manos, claro, ¿no? Sintoniza usted. LR3, Radio Belgrano, Buenos Aires, Argentina, en 950 kilohertz.